Radio Alama en Internet y las noticias de alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Bueno, arrancamos este análisis tras la estupenda introducción que nos acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas. Soy Rodrigo y como siempre vamos a desgranar las noticias que tenemos en portada. Eso es, yo soy Elena. Y a ver. La noticia que han preparado los compañeros de la redacción para comentar ahora mismo es de las que ponen los pelos de punta. Totalmente. Es un suceso que mantiene en vilo a las provincias de Granada y Málaga. Vamos a ver cómo un intento de agresión ha desatado una cacería humana increíble. Sí, sí, una persecución de película. Para situarnos un poco, el incidente empieza en Zafarraya. Un joven de unos 20 años eh, intentó agredir a una mujer. Al no conseguirlo, pues entró en pánico y se dio a la fuga cruzando hacia la comarca de la Axarquía en Málaga. Claro, y ahí es donde la Guardia Civil monta un dispositivo enorme. Pero a ver, cuando leo que huye por la Exarquía, no me imagino una huida por una autopista cómoda, precisamente. Que va, que va. Es un terreno súper escarpado. O sea, buscar a alguien ahí no es buscar una aguja en un pajar, es buscarla en un pajar montañoso, lleno de barrancos. Yo me pregunto si esta geografía tan brutal no es una trampa mortal para el propio fugitivo. Pues es un arma de doble filo, exactamente. A la policía mmm, le dificulta muchísimo entrar con vehículos o peinar la zona rápido. Pero claro, Si el sospechoso no conoce la sierra a la perfección o no lleva provisiones, la propia montaña lo va a ir arrinconando. Lo empuja hacia los pueblos, claro. Exacto. Al final tendrá que buscar agua o comida en algún núcleo urbano y ahí es donde cuentan con interceptarlo. Ya, eso tiene mucha lógica si pensamos en alguien asustado. Pero ojo, que el artículo de nuestro compañero revela un detalle escalofriante. Al parecer, este individuo también había amenazado a su propia pareja con, atención, quemarla con aceite hirviendo mientras dormía. Madre mía. Es que ese dato lo cambia absolutamente todo. ¿Verdad que sí? Ya no hablamos de alguien que simplemente huye asustado, sino de un perfil eh, muy extremo, con una volatilidad tremenda. Sí, un nivel de violencia altísimo. Y esto altera por completo cómo actúan las autoridades. Ya no solo piden ayuda para buscarlo, el mensaje principal pasa a ser de pura protección civil. O sea, proteger a los vecinos es la prioridad número uno. El clásico mensaje de no se hagan los héroes. Tal cual. La instrucción de los ayuntamientos de Zafarraya y Alfarnate es súper clara. Si alguien lo ve, que llame al 112 o al 062 al instante, pero que nadie intervenga. Una persona tan impredecible, si se ve acorralada, puede reaccionar de forma letal. Y para dar estos avisos, veo en la noticia de Alama.com que las redes sociales están siendo fundamentales. Son como un megáfono virtual en la Plaza del Pueblo. Sí, aunque con mucho cuidado. Piden precaución, pero a la vez y esto es clave, ruegan que no se hagan caso a los bulos. Además, insisten mucho en no criminalizar a la comunidad marroquí de donde es originario el sospechoso. Claro, porque entiendo que esa misma comunidad está igual de indignada y ayudando en la búsqueda. Por supuesto, están colaborando a tope con la policía. Y aquí entra un tema fascinante sobre cómo se gestiona esto ahora en el entorno rural. Hay que informar rápido para proteger, sí. Pero la sobreinformación en grupos genera una psicosis rapidísima. Ya me imagino la situación. Cualquier persona que no sea del pueblo y pase por la calle se convierte en sospechoso porque alguien le llegó un mensaje de alerta exagerado. Eso es. Las instituciones ahora tienen que hacer de bomberos emocionales. Deben dar datos muy precisos para evitar que el miedo se convierta en una caza de brujas basada en pistas falsas. Es increíble cómo ha cambiado todo. Pensar que hace no tanto estas alarmas iban por el boca a boca lento nos deja con una reflexión potente. En esta era digital donde una alerta llega al bolsillo de todos en un segundo, eh, ¿esta hiperconexión nos da más seguridad o simplemente nos hace vivir más asustados? Es una gran pregunta para dejar en el aire. Y bueno, nosotros seguiremos preparando más información de las noticias que redactan nuestros compañeros de la redacción de Alama.com. Así es. Todo bajo la dirección y el guión de Juan Cabezas, que está ahí a los mandos en el control técnico. Nos escuchamos en la próxima.